Voy a voy a decir unas palabras porque, bueno, Gustavo lo merece, por supuesto, y expresar toda la emoción que siento de estar acá con ustedes. Porque aparte de, de bueno, del cariño enorme y la, la admiración que tengo por el trabajo de Octavio, hay un montón de amigos y amigas que, que compartieron conmigo momentos absolutamente que no puedo olvidar. Yo tuve cinco años y medio en este país que adoro y este, y fui muy bien tratada y, y no sé, Tengo recuerdos fantásticos, entonces, quiero agradecer la iniciativa acá de estos oficios todos, ¿no? un poquito más joven y un poquito mayor. <risa> pero, ¿eh? Tienes el mayor, claro, claro, por supuesto, pero a me encanta estar con los jóvenes. Porque los viejos invitamos a los pobres cerca, ¿no? Bueno, entonces, este, con, con, este, con eh, Julio Rappo y con Ferencide. Así que me parece una iniciativa fantástica y estoy muy honrada, muy, muy honrada Eh, que me hayan invitado, agradezco Pablo todos los esfuerzos que hizo para, para conseguir que bueno que yo pudiera estar acá esta noche con ustedes y compartir este homenaje tan justo, tan merecido, a un amigo entrañable como es Oscar de Porque si recorro un poquito la historia, eh, yo lo conocí en momentos en que, en que llegué a la Argentina y estaba instalándome, y bueno viendo un poco el trabajo, entonces con abuelas, quiero recordar acá Chicha y Estela, Chicha sobre todo que bueno fue la que me llevó a encontrar una, una nieta y después el, de... el honor de estar acá con las madres de casa de mayo con mi casa de Nora, que la conozco de siempre y las otras que tal si vez no las conozca pero son lo mismo, todas iguales las madres, queridas madres de la casa de mayo Hay algunos, algunos trabajadores de derechos humanos que eh, siguen estando con el tema y que han abrazado la lucha y la bandera por los derechos humanos, ya que han nombrado a muchos, pero también hay muchos amigos, muchos, muchos amigos de las dos orillas, de las dos orillas que aman y que nos amamos mutuamente, porque, como pues, dije Que este país yo quiero muchísimo ya los argentinos los quiero muchísimo y, y este, bueno, a ver no, no cositas, bueno, quiero recordar entonces el trabajo con Octavio que fue eh, nos acercamos mucho porque estando en el ACNUR eh, él estaba naturalmente en el en el CELS, con Emilio Millone, que me quiero recordar, con el cariño que se ha recordado acá, Augusto Conte, lo mismo, y bueno, por eso saludo a Laura, no sé si está por acá o ¿no? la idea. Y también quiero destacar la presencia de Estela, que es una especie de faro periodístico que nos alumbra a todos con las investigaciones y lo Lo que dijo muy bien, Horacio Ravena, quien conozco hace mucho y me encantó lo que dijo también, este eh, porque eh, él bueno eh, ella se ha dedicado a hablar de nuestra patria grande y eso me parece muy importante. Nosotros tenemos que luchar para, para que este marcosur nuestro se amplíe y sea como una patria grande como todos queremos. <coughs> bueno, este... Y, Y bueno, y nosotros tenemos una historia común que nos, que nos, que nos obliga, que nos que nos enlaza y esta historia común no termina. Estamos en los mismos casos, en las mismas causas. Recientemente aparecieron dos cuerpos, dos restos. Pequeños restos que aparecieron en colonias del 76 y fue también un, un estremecedor y emotivo momento de, de constatar que, bueno, estable la identificación de esas personas que fueron ¿sí? llevadas y que en el Uruguay se dijo en aquel momento en nuestra dictadura que deberían ser unos asiáticos han llegado y que habían este, aparecido un barco hundido bueno, esos, esos, eran héroes de la resistencia y aparecieron los gestos en Uruguay hace muy difícil yo quiero terminar sin ¿sí? acordarme de la compañera de Octavio Eh, Miriam fue pues, su compañera hasta, hasta hace poco, una mujer entrañable y que con Octavio realizaron juntos la tarea, porque ella también era una profesional muy comprometida con el tema de los derechos humanos. Así que un recuerdo muy especial para Miriam. es el, la labor que, que realizó Octavio en el OCEA. Nos tocó trabajar juntos porque cuando bueno, cuando eh, asumió el gobernador Fonsín, este, los argentinos empezaron a llegar masivamente. Y entonces el ACNUR, la Comisión de Educación y Educación Refugiados, hizo un llamado este, a la comunidad internacional para que aportaran fondos para que esa gente en una Argentina devastada pudiera insertarse ensartar, eh, correctamente o más o menos damos una manito y eso hubo un pequeño fondo y se distribuyó en la oficina de solidaridad exilio argentino fundada por Octavio y eso es una cosa muy importante, lo de las otras organizaciones que se han destacado que hay que ha realizado Octavio y sigue realizando ahora a través de los candidatos con el Terecho y bueno, y entonces eh, solamente de terminar de decirles que estoy muy agradecida, muy emocionada de poder de poder compartir con ustedes todos que queremos Octavio este justo y merecido homenaje a estos disfrutados al amado y que seguimos trabajando porque estamos unidos por las dos orillas y entonces somos el río de la plata de la patria grande. y vamos a invitar al Bicho Bonomi a hablar un mínimo minuto y vamos a decirlo también aquí protocolamente el señor ministro del interior del Uruguay bueno, buenas noches a todos y todos es un gusto, un honor estar acá pero yo eh, conozco personalmente las cosas que están diciendo yo traigo acá otra visión que fue corta pero muy intensa porque con Octavio nos conocimos en el 13 de infantería estando presos y fue bueno, los no más de dos meses pero muy muy intenso. Hace poco, hace, poco ¿no? hace unos años, en una campaña electoral íbamos por un departamento del interior de Uruguay, Durano íbamos con un compañero que manejaba por camino de las intrusiones y, y pasamos frente al 13 de infantería Se empezó a quedar el auto, teníamos que dar vuelta y le digo, jalalo por acá, no sigas paralo por acá el compañero no hizo caso siguió con el auto y quedó parado en la puerta del 3 Infantería obteniendo el paso salieron corriendo un cabo una metralleta y dos y soldados remangándose para empujar el auto unos metros sacaron la entrada y quedamos horas parados ahí entonces mirando el 3 Infantería recordaba Ya había recordado antes, ¿no? pero, pero ahí recor lo recordaba viendo. Compañeros que están acá ahora, con los que compartimos una barraca, que están por allá atrás, y a mí me, me sacaron de la barraca, me comunicaron, me tuvieron un tiempo bastante duro comunicado después de haber estado comunicado antes. Me sacan de la barraca me ponen con dos compañeros, con Octavio, salir en comunicación con Octavio, con nuestro compañero, Fernando Perdomo, un día eh, lo habían puesto toda la noche con un oficial, Fabregá, teniente Fabregá, que le pegó toda la noche, porque sí, porque le habían dicho que ya no daba más que lo dejaran tranquilo, al punto que se le caía la piel del pecho y el estómago, así lo recibió Octavio. El cliente Fabregal lo metieron preso en democracia porque una misión de paz en el Sinaí robó. El cliente Fabregal no lo devolvió, en las Naciones Unidas lo devolvió, y el ejército le dieron la baja, y ahora se murió. Pero lo recordaba porque están acá lo deben recordar al cliente Fabregal. Entonces pues Octavio recibió a este compañero que venía medio destrozado. Después él y el compañero me reciben a mí que venía No, no por golpe pero venía también golpeado. Y ahí pasamos un tiempo, yo recuerdo que queríamos leer, teníamos dos libros, pues en ese momento estaba medio... Había dos meses de, de afloje, de una tregua, una cosa, Entonces, teníamos libros. Quisimos leer... Octavio mencionó América Latina, un país, en el video. Bueno, ahí quisimos leer Historia de la nación latinoamericana, también de Abelardo Ramos. No pudimos, no podíamos leer. hicimos leer una novela, La segunda muerte de Ramón Mercader, poco pudimos leerlo, conversábamos mucho, y al lado de nosotros estaban presas las compañeras, había una ventana que daba para, para el patio, y nos turnábamos para ver por esa ventana, en recreo las compañeras, a ver la nuera de un relator de fútbol, de Uruguay famoso, porque relató la final de Maracaná, eh, Cabro Solé, eh, estaba la nuera embarazada, y tenía un recreo especial, y, íbamos, y nos turnábamos para verla sentada embarazada, para hablar de distinto lo que habíamos todo el día. Y cuando veníamos fuera al fútbol, había... Tres compañeras muy jóvenes, que jugaban muy bien al fútbol, también comentábamos que jugaban muy bien. O sea, tres compañeras, tres años después, las mataron a las tres juntas eh, fuera, salieron en libertad, en un operativo, y las mataron al cuchillo. Entonces uno recordaba esos, esos tiempos, de eh, insisto, eran no fueron largos, pero fueron intensos. Después nos llevaron cinco compañeros más, llegamos a ser ocho, y ahí sabíamos que algunos iba a salir sabíamos que Octavio iba a salir antes porque tentativa de asociación, una cosa insólita. Algunos otros íbamos a estar más tiempo, tuvimos más tiempo, y más o menos en los mismos días Octavio lo soltaron y a nosotros nos llevaron para el a cinco por lo menos nos llevaron para el penal de libertad. Al salir de... Otra vez cuando me reencuentro con Octavio, al salir del penal de libertad había una comisión, la comisión del reencuentro, que era una mezcla de algo oficial con algo no oficial, y recibía a quienes volvían del exilio y a los que salíamos de, de las cárceles. Esto era democracia en el año abril, mayo, marzo del 85 fue esto y era una ayuda económica que se daba bueno, ahí entro en, en, en la vieja casa de gobierno que funcionaba eso la casa de independencia entro ahí en el puerto Octavio casi 13 años después de, de que lo habíamos, nos habíamos dejado de ver y también estaba en lo que ustedes acaban de relatar Pero yo lo, lo había conocido más en la lucha política que en, en la lucha por los derechos humanos. Y ahí estaba en ese sitio, en lo que ustedes relataron. Y bueno, una alegría en ese momento. Después, mi compañera, la cual tuvo ya 10 años en Argentina, y me mencionaba sus años de militancia en el Frente Amplio Uruguayo en Argentina, junto con Octavio. El otro día, una compañera del de, de Ministerio, que es la directora de Asuntos Internos, y es la compañera de un compañero que murió ahora, pero que es un compañero que también estuvo preso, Gabriel Castellar, fue su Secretario de Defensa. Y dice, ah, vas a ver a dice, él no me conoce, pero mandale un abrazo porque cuando mi tío, a Alberto González, fue siguió a Argentina, Octavio lo recibió y le dio trabajo en su estudio y estuvo... Bueno, eh, saludos. El rector de la universidad, Rodrigo Arocena, ayer firmamos un convenio y el Rodrigo Arocena estuvo en tres 3 Infantería también. Y digo, mirá, mañana voy a, a Octavio. ¡Oh, mandarle un abrazo! Yo, después de salir, tuve con él una a los que le decía que venía mandarle saludos, o sea que, reconocido en todos lados. Por eso, cuando me dijeron si, si podía venir, ¿cómo no voy a poder ir? Porque voy a compartir la mitad de lo que dijo, la mitad. Dijo, los que eran compañeros siguen siendo compañeros, lo comparto. Entonces, ¿cómo no venir a saludar y estar con un compañero? Yo no comparto, y perdoname Octavio, que los que no eran no son. Porque la lucha por los cambios es una larga lucha por acumular fuerza. Y acumular fuerza es acumular conciencia, acumular organización. Y se acumula conciencia y organización cuando se logra convencer a los indiferentes que no eran compañeros, porque eran indiferentes que, vos, que ahora son compañeros así se crece así se crece una es una organización que lucha por los cambios entonces la primera parte la comparto la segunda que los que no eran compañeros no son compañeros sino eran compañeros porque eran indiferentes porque no entendían, porque no se metían la gran tarea de todos los que hicieron lo que hizo Octavio es por tratar de que galen en conciencia y sean compañeros entonces Los que eran compañeros son compañeros y ojalá los que no eran compañeros pasen a ser compañeros porque cuando en América logremos eso, haremos de América Latina un país y escribiremos la historia de la nación latinoamericana, pero unida. Gracias Octavio por la invitación, gracias por poder compartir algunas cosas y gracias a todos. Bueno, ahora para ir cerrando eh, esta parte de, del acto, eh, no, la verdad no puedo decir nada, yo soy lo que puedo <ríe> y no puedo decir porque es una sorpresa, así que no puedo decir nada. Un saludo para todos allí, es imposible estar con ustedes en medio de mis tareas montevianas, eh, he escrito algunas palabras que sencillamente les leo Octavio Carson es, entre otras virtudes un ejemplo de ser humano que ha logrado vivir en dos orillas con el denominador común de mantener su sentido de la justicia intacto no quiero decir que sea el único portador de sus valores él, con su proverbial modestia, no lo aceptaría y muchos ya no están para contar pero es un claro ejemplo de transparencia en el, digamos, cáliz de la fecha porque nace, crece se titula y combate uruguayo. pero al tener que exiliarse en 1973 a la Argentina mantendrá esa binacionalidad del corazón militante aquí y allá allá hoy argentino en Uruguay ayer uruguayo en Argentina de ambas orillas siempre yo lo conocí en Buenos Aires en aquel 1973 en que se veían ya oscuros nubarrones en el horizonte y el golpe del 27 de junio oficializaba una dictadura que ya venía de mucho antes de todo con Octavio Cárcena en el poco tiempo de relación que tuve con él supe admirar su condición de justo entre los justos, su coraje en tiempos difíciles, su hechura de verdadero militante de la vida, como diría nuestro Mario. Hoy justamente estaré homenajeando a Mario en esta fecha de aniversario de su nacimiento. Por eso, Octavio, No puedo estar contigo. Pero cuando se instale en Montevideo el Museo Benedetti, seguramente en la biblioteca que también se dará su nombre, se podrán encontrar algunos de los escritos publicados por vos, Octavio casa Salud a todos allí. Salud para vos, compañero Octavio. Vamos a escuchar, no sé cómo va a ser, porque después de un momento como este es difícil, eh, vamos a escuchar ahora al diputado Rafael Gentili. Bueno, muchas gracias a todas, a todos. ¿Qué es tu madre? <tose> Eh, a mí me tocó conocer a Octavio cuando se fue del CERS cuando en Argentina comenzó un periodo también de desesperanza y yo era un joven universitario, perdón, pero ser un joven universitario de derecho frustrado políticamente de línea de, del pi nos estábamos yendo con Miriam, la hija de Octavio, Julio, que está por acá, que eran mis responsables políticos, y que buscábamos un lugar de refugio, de resistencia, ante un momento de desesperanza, de retroceso del pueblo argentino, que fue la restauración del menemismo en la Argentina. En esos años, Octavio nos llevó, a un camino que fue muy duro, con Andrea, con Matilde, que están aquí presentes, a militar en las barriadas de la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, codo a codo con el pueblo en sus luchas de resistencias, mientras uno desarrollaba su carrera y también empezaba, en mi caso, a desarrollar mi lucha estudiantil como se podía, conocer contra los edictos, contra la detención por la relación de excedentes, contra la muerte de Walter Gulasio, contra la dificultad también en ese periodo, también difícil de encontrar un camino a la lucha de los derechos humanos. Y largas horas de discusión, aprenderlo del derecho alternativo, que era toda una novedad, aventura de Sousa Santo, el primer libro que se vendió acá en la Argentina de aventura de Sousa Santo lo trajimos a través con Octavio y el CISAL, publicado por el INSA, la está nombrado, el Instituto Latinoamericano es Servicio Leal Alternativo de Colombia, con lo cual aprendimos mucho, con ese SECOPAL, en la lucha con la educación popular, en las barriadas, en Quilmes, en tema de derechos humanos, en temas ambientales, en tema de vivienda, en barracas, en la Villa 31 cuando Topadora Domínguez quería abrir esa segunda mano rumbo al norte en la autopista Ilia. Y siempre Octavio, en esos años que para los militantes populares no eran años felices, no eran lindos años, no los años de la dictadura, no eran los años oscuros de la dictadura ciertamente pero eran años que nos costaba transitarlos porque veíamos la entrega todos los días y sentíamos cierta impotencia con esa entrega. Y Octavio y Miriam, la gran Miriam, que era Miriam, porque Miriam era la hija Miriam, y ella era Miriam, siempre eran un bálsamo de alegría. Ellos ellos nos enseñaron a todos los que transitamos con ellos esos años a apreciar la belleza a pesar de esos momentos por eso perdón, ¿no? me un punto emocionándome pero yo ya le hice mi homenaje a Octavio poniéndole a hijo oh, Octavio por su lucha, a la lucha contra la dictadura, pero también a ese apoyo que nos dio a todos nosotros fotolitos. Eh, y Miriam uno iba a su casa y estaba escuchando los Rolling Stones. Pues es una vez le regalé una remera de la lengua de los Rolling Stones. Y pensé que nunca le usaré y yo iba a su casa y tenía la remera de los Rolling Stones tenía los últimos avances en computadora. El primer proyecto que imprimimos con mucho esfuerzo en el sisal en la en el reverso, tenía algo que decía EMAI, y un nombre así de largo que decía CISALF, Arroba, Guamani, Edu, Interminable, y nosotros todos le los jóvenes, ¿qué era esto, Octavio? ¡Ja, <risa> No, es una cosa que te hace mandar por teléfono, te conectas con un cablecito y mandas un correo con la computadora que te estigas escribiendo y lo mandas por mail. Y nosotros, en la época donde la revolución era el fax, nosotros no encendíamos nada. Él nos enseñó el mail a todos nosotros que militábamos con él. Y siempre Octavio nos traía un nuevo libro para abrirnos las cabezas, para hacernos conocer los matices, esos grises de los que él hablaba, sin perder de vista que hay compañeros y hay asesinos que nunca van a ser compañeros. Sin perder de vista. Y yo no creo que me pongo a estar en porque al indiferente siempre trabajaba y siempre nos enseñó que había que concientizarlo que había que trabajar para captar su voluntad para captar su convencimiento y siempre con alegría siempre buscando nuevos horizontes siempre abriendo nunca cerrando y nunca había una lección de esto nunca nos dijo que tiene que ser así lo hizo nos lo mostraba en la práctica cotidiana, sin hacer cátedra, sin darnos cátedra. Yo no puedo decir qué aprendí de Octavio en términos, qué me enseñó, que un día me sentí y me dijo, ah, eh, mi hijito, esto es así, se hace así. Nunca. Nunca. Y sin embargo yo siento que aprendí mucho de lo que soy y de lo que fui como militante de derechos humanos, También anónimo, lo aprendí y con humildad de Octavio, de hacerlo por nada, por su compromiso de vida, siendo una persona que pudo haber vivido muy bien, indiferente a los problemas de su tierra, de su pueblo. Él y Miriam, Octavio, con toda su familia, sus cinco hijos que siempre lo acompañaron los acompañaron, optaron por jugarse la vida por los otros, sin pedir nada, sin pedir siquiera este homenaje, recibiéndolo con los brazos abiertos porque sabemos todos que es un homenaje que, como bien dijo Julio, él nos está brindando a nosotros. Y por todo esto yo le puse a mi hijo, Octavio. Nosotros podemos haberle puesto con mi mujer Salvador, porque lo conseguimos en Chile y en un momento particular nosotros le ponemos a puesto Salvador, pero nos parecía mucho más sentido y además mucho más de las historias que nosotros queremos rescatar, que el militante que va haciendo su camino por convicción de vida y no por el bronce, lo va haciendo sencillamente y por eso nosotros entre Salvador y Octavio, aún reconociendo la grandeza de don Salvador Allende que también en estos días se cumple un aniversario y también allá en la legislatura recordamos un aniversario y lo catalogamos como un héroe de la democracia, pero yo prefer, prefer, preferimos algo más humilde y algo tan valedero y una llama tan fuerte y por eso a mi hijo le llamamos Octavio. Y con esto me faltaba esto, no faltaba esto, la suerte quiso que uno fuera diputado de la ciudad con Pino Solana, Puno y tantos queridos compañeros y nos faltaba esto y por eso aprovechamos y nos damos este honor que de compartir con todos ustedes y de entregarle a él algo así como la llave de la ciudad que es esta ley 4.142 que yo le cubaría un numerito <risa> unos besitos porque con él Hacemos un reconocimiento también a todos los militantes que día a día entregan su vida y su pasión, respetando siempre y rescatando siempre la alegría y la belleza por un mundo mejor. Muchas gracias a ustedes. A continuación, vamos a hacer la entrega del diploma, que es como, en un formato de papel o de cartulina, este gran mimo que es el agradecimiento de toda la ciudad de Buenos Aires, de la República Argentina y de la Nueva República del Uruguay, por su trabajo, doctor Estadio Carson, personalidad destacada en el ámbito de los derechos humanos de la ciudad autónoma de Buenos Aires. y sumamente emocionado con todo esto, con la presencia de todos los compañeros que están acá, inclusive sí, a todos mis compañeros. Pero, me, no puedo dejar de acordarme de todos aquellos que fueron mis compañeros a todo lo largo de mi... La, más o menos larga vida, <risa> Bueno, eh, tengo que acordarme de primero, de mis maestros, que fue el terrorismo, Luis Alberto Herrera, que denunció todos los hechos de la horrible guerra americana, que fue la guerra de la, la, la Alianza, no puedo olvidarme de ese terroriador, que fue un guerrillero de la política, de, de la realidad, de la democracia, y también de las reciclías. Después, Después de la muerte de Herrera, yo dejé de ser y acompañé los primeros conatos de la formación de un intento diferente que fue la Unión Popular con Enrique Herro, el Partido Socialista, Nuevas Bases, el Congreso Obrero Textil y la cantidad de gente independiente del, del Uruguay. Por otro lado, había salido otro intento de frente, que era el Frente Izquierda de la Liberación, en el que estaba el Partido Comunista, y otros blancos que habían salido de un Unión Blanca Democrática. Ese proyecto de la Unión Popular fracasó con una contingencia de, de reacción de listas, nada más. Después, hasta el 71, entré en el trabajo político de base, entré con otro compañero que ya actualmente murió a trabajar con cooperativas, la formación de cooperativas en el SAUCE con compañero Carlos Lázaro Mamán que integraba el modelo que algunos de aquí lo conocieron personalmente que murió hace unos pocos años, hace un par de años, después de haber estado trabajando en Ecuador, que fue un amigo, un compañero entrañable. También trabajé junto con, él, con la compañera otra guaya, agrónoma, que también éramos el viejo 26 de marzo, un legal del MLN en aquel momento, de Ciudadanos Independientes, no podíamos comparecer como tal en Frente, pero que integramos en la Fundación del Frente. Después de esa etapa entré con la Federación Anarquista de Uruguay, a los años posteriores, fui compañero Gerardo Gatti, desaparecido en la Argentina, con el cual hice mi primera reacorpus en Argentina, lo hice por Gerardo No tenía idea de cómo se hacía una habeas corpus en argentina y me ayudó un abogado que era abogado del sindicato gráfico de Ray el abogado Landaburu. me explicó cómo se hacía el habe corpus que era muy sencillo y me dijo mira una cosa te pido que no lo firms vos porque los abogados que firman de habeas corpus Los fiscales tienen que rendir cuentas de quiénes son para al ministerioio de interior. Por supuesto no lo firmé se vi su ministerio pero lo firmó la madre de Ger Roti. La compañera que vive aquí salió se tuvo se fue se acogió al refugio se fue a Francia primero, después a España, con dos los dos hijos varones. La hija, Adriana, tenía la misma edad que mi hija mayor, 17 años en ese momento, no quiso irse, siguió del país, y se carteaba a través de mi esposa, Miriam, que recibía las cartas de la madre en una imprenta que tenía en ese momento la aquí en el barrio de Hernán Madra. Y se les entregaba a Adriana. Y Adriana le dejaba las cartas para mandar a la madre que estaba en España. Bueno, eso empezaron a irse los compañeros uruguayos. Hubo la muerte de mis compañeros y amigos con los cuales estamos preocupados por la de evidencia del golpe y pensaba en qué podía hacerse para proteger a los compañeros uruguayos que vivían en Argentina. Pues se hablaba que había una lista de 400, ¿no? Se hablaba de que había una lista de unos 400 uruguayos que corrían peligro si se daba el golpe de ser secuestrados aquí. Los primeros secuestros fueron justamente los secuestros de Michalini y de Gutiérrez Ruiz, y rob shock de y yelo se amarte un partido de eh, bueno y otros ciertos compañeros que los cuatro los cuatro muertos en un auto cerca de sobre cerca de Guanajuato eh Víctor Frega estaba interesado por esos, por esos secuestros y logró, lograron ir a una entrevista con, con, con el ministro Arbindegui Arbindegui debió que tuvieran información cuando salieron de la entrevista de la entrevista con Arbindegui, en ese momento les dije que los periodistas habían sido encontrados del auto con los cuatro cadáveres adentro. Bueno, esos fueron los primeros casos que hubo. Esa entrevista la contó Wilson Correio Lunate cuando pasó por Buenos Aires, siendo de Uruguay, para presentarse, que se buscó en Uruguay, para presentarse para las elecciones se presentó fue detenido. Bueno, eso determinó que yo, desde antes, y preocupado porque en Argentina estaba, había pasado con familiares desaparecidos, primero, con los familiares de los presos, lo que había pasado en Uruguay también antes, eran pocos los abogados que se animaban a tener juicios, pensando en parte que era inútil como pensábamos todos, pero nosotros pensábamos que era importante por lo menos tener algo que pensábamos que era una especie de filamento hipocrático que hacíamos, que no íbamos a servir mucho porque la justicia militar es lo más contrario a lo que puede ser una justicia. la justicia. Los tales que integran los tribunales militares, que integran los tribunales como podría un Montón, montón de, mucha gente, mucha, no no son jueces ocasionales. No son jueces ocasionales. Bueno, esto motivó que yo entrara a trabajar en, como abogado, primero en Uruguay y después aquí. Y ese fue mi compromiso. Después se dio el regreso de Musatí exiliado Cuando me propusieron en la reunión en la Casa de la Salida Herrera, me propusieron, se propuso la, la formación de OSEA, y me propusieron a mí, en una reunión en que estaba Emilia Mignone, Conte, Pérez Esquivel, el Obispo Bopagura, en la reunión Juan Amar, por supuesto, Belé, la Salida Valera Herrera, se creó la Oficina de Solidaridad con los Insiliados Argentinos, me pusieron a mí, yo pensé que, en parte, era porque me consideraban más uruguayo que argentina por mi historia de abogado de Uruguay. Bueno, para esa organización, la primero que teníamos fue, era, pensamos que iba a ser solamente realizar avias corpus preventivos para ver qué situación estaban los exiliados que habían salido del país, para volver, como si podían volver sin, sin pedidos de captura, con un documento de viaje si iban a poder regresar rápido o no, o iba haber que tramitar antes una limpieza de expedientes. En ese momento surgió también un apoyo para los ex expresos políticos y se tornó una cooperativa que se llamó PROCOP, en la cual iban a participar expresos políticos, pero como venían un proyecto aposado también por Arnur también tenía que participar de esos exiliados entonces eh, combinaron los dos trabajos y después tuvimos el apoyo de nuestro compañero Horacio Ravena que nos presentó uh, una iglesia luterana de una representante de la Iglesia Luterana de Suecia, que apoyó generosamente un programa muy amplio de apoyo a los exiliados. En principio, con ayudas de emergencia, que se sumaban a la, a la, la consulta política perdida. Después, se vio que eso no era suficiente para todos, porque mucho, la mayor parte de lo que salía eran militantes de base que no habían ido a México, donde eran académicos y profesionales, que tampoco entraban en el programa instalado por el gobierno en la repatriación de cerebros, que veíamos que no iban a ser tan simple la repatriación de cerebros, o también había que instrumentar la instalación de laboratorios y de programas para la inserción de los cerebros, de los rama de cerebros, eh, a la vuelta de la raíz. hecho, eh, eso se pudo hacer recién cuando el conocer empezó a hacer programas de actualización para la gente que estaba fuera o Flaxo también lo hizo, o Zoom también lo hizo. Bueno, eso es todo lo que hemos hecho aquí y me resultó muy satisfactorio saber lo que dijo la principalidad de, CELS que la documentación se vio todo lo claro que habíamos hecho en los programas cómo habíamos instrumentado las cosas cuando cerramos el programa habíamos atendido en el programa de OCEA 4.000 grupos familiares que integraban más de 10.000 personas y habíamos movido un presupuesto de casi 4 mil errores. Esta misión de dólares, tres y medio dólar, está toda la revisión de cuentas de atraso en pocos años. ¿Sí? Y eso es del menos. lo que es más importante es haber podido solucionar, trabajado con los que estuvieron presos llevando esta atención, llevando conversación sobre cosas lo que pasaba un poco afuera, lo que estaba pasando, llevando un poco la casería, una comunicación de lo que pasaba afuera, sumada, que venía a sumarse a la que asistía a los familiares. Y lo que importante para los que regresaban, que el regreso no encont encontraban atendiéndoles compañeros que habían estado en el exilio también, y que sabían que era estar en el exilio. Y eso se hizo lo mejor que se pudo y se terminó en determinado momento pensando que ya no iba a ser más necesario el asunto. Pero cuando se dio el episodio a la tablada, eh, volvimos a encontrarnos que familiares de detenidos no tenían recepción, no te encontraban defensores porque el temor había caído de nuevo. Y hoy eh, los investigadores van a encontrar que en el CELS no están los de la declaración de lo que pasaron en el porque en un momento del movimiento que era juntada de Pascua hubo un temor a la instalación de la dictadura de nuevo y se temió que esos archivos fueran a parar de nuevo a manos de los militares profesores. Se pensó que no vio el proceso democrático no iba a a durar. pero por suerte se fue fortaleciendo y actualmente pueden hacerse reuniones con la resolución por la oposición, que la que no comparto, pero que pudo pudieron manifestar sin temor a la adversión y eso es mucho. Y es por eso que yo personalmente, si bien creo que faltan cosas en el programa, la globalización nos presenta un desafío muy grande a las organizaciones que trabajamos con, la, con los derechos humanos. Es que la globalización también está marcando una globalización, un programa neoliberal, no sólo en, en, en lo que respecta al capitalismo central, sino también en el programa haciendo con Valer que lo que hay el control social en una forma centralizada por los estados que gobiernan su parte democráticos y que en parte son tendría que ser democráticos totalmente democráticos pero que son bastante democráticos que deben, tienen parte de las externas y muchos las internanas pendientes y que la única manera de evitar La, la repetición de hechos con no es la globalización neoliberal económica, sino es la globalización de los programas de la segunda conversión de derechos humanos, los que son los derechos civiles, culturales, educación, salud y derechos humanos nosotros consideramos que son indivisibles o sea no pueden separarse uno de los otros y desgraciadamente la globalización económica que hoy parece triunfante hace también peligrosa la situación peligrosa y vemos que no debemos seguir peleando por esto pero apoyando a los gobiernos democráticos que existen nada más muchas gracias Ricardo.